el gobernador de la provincia Rodrigo Caguaz vamos justamente a consultarle a uh, qué motivo esta reunión con los vecinos eh, de Ogería Franque Eh, ah, bueno. en Raúl y el sector céntrico también tenemos entendido, están los comandantes los eh, jefes de servicio. Estamos en directo para Radio Sago, gobernador, eh, esta reunión, ¿cuál es el objetivo? Bueno, esta es una reunión que eh, está convocando el prefecto de Carabineros junto con la gobernación con eh, juntas de vecinos de Osorno con la eh, pos, eh, con la finalidad de poder ver el tema del plan cuadrante eh, la operatividad de ellos, cuáles son los problemas que podrían haber y creo que una reunión necesaria, siempre es bueno estar eh, eh, viendo la problemática que existe a nivel de las juntas de vecinos en cuanto al tema que sabemos que son los robos y ese tipo de cosas y lógicamente la preocupación tanto del prefecto sí. como de la gobernación con la finalidad de, de qué manera podemos mejorar el plan cuadrante o cualquier otra situación que pueda haber al respecto. Eríamos hablando de un feedback, una red de retroalimentación. Así es, exactamente. Eh son retroalimentaciones importantes que se debe hacer junto con la com comunidad eh, en el sentido de de de, lo, de lo, eh, en el sentido de, lo, de, la, de de las cosas que pasan en cada una de la de las juntas de vecinos, en las poblaciones y ese tipo de cosas. Okay, digo, bueno, muchas gracias. De nada. ¿Hay algo, no,